Bueno, mire, por estos días estamos trabajando en establecer en la provincia de Buenos Aires un nuevo mecanismo de eh, obtención de datos respecto a las denuncias que, que se realizan por hechos delictuales. Esto es eh, unas nuevas encuestas de victimización. Porque estamos notando, sobre todo en el conurbano bonaerense, no que muchas veces las cifras oficiales no se compadecen con, con lo que en realidad ocurre, porque se ha dejado de denunciar prácticamente muchísimo de los robos eh, que ocurren a diario, eh, tanto eh, digamos, a la propiedad como a las personas, eh, dado que, que, que la propia ciudadanía no encuentra respuesta ante esas denuncias. Con lo cual los registros que se tienen, tanto eh, por la iniciación de las instituciones penales preparatorias o, o las propias estadísticas que tiene la policía, no son reales. Y si no se tienen datos reales, va a ser muy difícil abordar una situación de, de resolución de un tema tan complejo, con lo cual eh, estamos esta semana terminando ese proyecto, que va a ser un proyecto de conjunto con otros legisladores de otros bloques y esperemos que el mismo tenga bueno, una pronta aprobación para, repito, contar con una herramienta certera de datos, de obtención de datos que nos pueda permitir llevar adelante políticas de Estado. ¿Y lo, cómo se lograría el objetivo que buscan? Bueno, que sea un órgano independiente del Ministerio de Seguridad, básicamente, y del Ministerio de Justicia, y que además esté conformado por expertos y vinculados, por ejemplo, a las universidades eh, nacionales radicadas de la provincia de Buenos Aires y alguna universidad de carácter provincial. Eh, que además participen organizaciones no gubernamentales y que se tenga un formato permanente de obtención de estos, de estos datos que no dependa únicamente del Poder Ejecutivo para que, eh, digamos, esté alejado de cualquier posibilidad de manipulación de, de los datos. ¿no? Me parece que el, el, el cambio de eje tiene que ver con, con esta situación. ¿Esta realidad la observan en todo el territorio bonaerense o especialmente en el conurbano? No, en todo el territorio bonaerense. Yo eh, siempre digo, bueno, hace seis años que soy diputado porque este es mi segundo mandato. Y la verdad que en, en mis primeros años, cuando uno iba al interior, eh, el tema de seguridad, si bien aparecía, apareció como... Una, una cuestión tangencial y uno, digamos, tenía una sensación de que eh, una vez que tomaba las rutas principales y se alejaba 200, 300 kilómetros donde vivimos los nosotros conurbano, este no era un problema eh, que afligía mucho. Y bueno, la situación ha cambiado, las ciudades del interior están enrajadas como, como, como las del conurbano y donde uno, digamos, eh, llega la principal demanda de la ciudadanía sigue siendo... Eh, en la cuestión de la seguridad, aún en aquellas poblaciones más pequeñas, ¿no?, que es lo que lamentablemente estamos viendo por esta vía La Río se va, tra se va transformando eh, poco a poco en una ciudad que es más parecida al conurbano, eh, por sus características eh, demográficas, porque además es una gran ciudad del interior, eh, y, digamos, eh, me parece que uno tiene que evitar que justamente estas ciudades hasta hace poco tiempo tenían otra calma, otra idiosincrasia, no, no terminen siendo parte de lo que nosotros llamamos eh, la fabelización que hoy está viviendo el conurbano, ¿no? Y esto se impide eh, teniendo eh, políticas anticipatorias de estos fenómenos. Y esperemos que, bueno, que, que repito, que habla Olavarria no le pase lo que le está pasando hoy al conurbano bonaerense. Para eso hay que trabajar seriamente y resguardar el interior de la provincia de Buenos Aires eh, con políticas activas, tanto en educación como en, en empleo, eh, para que no haya eh, migración hacia el conurbán, pero además para que esas ciudades tengan un crecimiento armónico y no pierdan su, su esencia, que ¿no? me parece que de eso se trata.